En el día de hoy comienza esta feria del libro y de a poquito fuimos conociendo algunos, algunas de los escritores y escritoras que van a ser partícipes de esta feria acá en Viedma. Y bueno, ahora estamos en comunicación con Dafne Piedemunt, que bueno, es una de las escritoras. Dafne, bienvenida, estamos acá en Radio Encuentro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí que estoy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos entonces que, bueno, estamos ansiosos, ansiosas de conocer lo que va a ir pasando en esta feria del libro. Bueno, bueno, arranca hoy, empieza <risa> sí, sí, sí. hoy. Este año eh, va a ser como muy dirigida eh, a la obra de Benito, de Benito de Fritz, que falleció a fines de agosto, 31 de agosto de este año. Eh, que son un poeta muy muy importante de la comarca de Vilma Patagones y que de hecho ayer o antes de ayer fue declarado eh, artista destacado de, de la comarca y desde desde la, desde Cultura Río Negro eh, su obra o sea, cobró un valor así como muy importante y vamos a arrancar con unos talleres durante mmm, los meses anteriores Eh, que Nito había tenido una cerveza, se habían estado dando libros en las escuelas para que vieran a las escuelas secundarias un poco la obra de Nito y finalmente eh, bueno, falleció eh, y se van a hacer unos talleres, vamos a estar con Liliana Campazo con Claudio Bartía y con Ricardo Costa que viene, un poeta que viene de Neuquén que era muy amigo de Nieto, con los chicos y las chicas y los chicas de, de las escuelas secundarias hoy a la tarde y mañana a la mañana Después, bueno, yo le presento mi libro, contenta sí. de presentar un nuevo libro también. Eh, Aire. Se llama Aire, Aire en tres tiempos. Y el de en tres tiempos tiene ahí toda una simbología, es un, el campo semántico. de Lo que va al libro eh, es poeta, sí, yo soy poeta, pero trabaja con una relación poliamorosa lésbica de tres mujeres. Bien. Eh, ¿Es tu primer libro, Dafne? Disculpame que no... No, es mi... Quinto libro. Quinto. ¿Vos sos gestora ah, bueno. cultural, poeta, editora y docente? Sí, en realidad, bueno, Carlos, <risa> docente. No, doy talleres. Eh, estudié Estuvieron en Joaquín, pero es Joaquín de González pero no no me dedico a la, a la docencia formal, no hago nada de eso. Eh, sí, doy talleres eh, de formación, de, sobre todo corrección de obra, y doy talleres... El sábado de hoy en taller, esto también, quienes quieran venir, es totalmente gratuito, como la presentación de hoy, como la presentación de los títulos de la editorial, va a estar La máquina traqueteante de Leticia Hernando, va a estar La libertad de los huérfanos de Paula Barsavski. eh vamos a estar presentando también un libro de Nieto que Nieto me había dejado eh, para editar, que lo estábamos ya terminando de trabajar con él, y bueno, ya estaba terminado en realidad, yo le voy hacer algunas sugerencias y fue impreso y vamos a estar presentando el, el, el último libro de Nieto eh, que se terminó de, de armar con el ya fallecido en, y bueno, bueno ahí van a estar acompañando Manines Cantero Lili Campazzo Eliana Navarro Bien. y el taller de literatura aplicada lo doy el sábado en la biblioteca Nitre a las 10 de la mañana, eso es básicamente de formación de docentes bibliotecarios, pero está muy, cualquier persona se puede acercar, cualquier persona interesada en la literatura y la ESI eh, está invitada a participar. Perfecto. Muchos mundos posibles, este taller de literatura para el abordaje de ESI, que va a ser, decíamos entonces, este sábado 12 de noviembre, 10.30 horas en la biblioteca Mitre, Colón 498 bien Perfecto, exactamente. Bien. y hoy a, a... las 20.30 sí, es la presentación exacto. de mi libro, con brindis, vamos a hacer un brindis o algo, así que también. Bien, buenísimo. Eliana Navarro, que es una poeta que es la directora del Fondo de Tierra de Negrino, una poeta muy admirada por mí, así que estoy como bastante org orgullosa de que se haya copado con, con decir algo de mi libro. Así que, Perfecto, <ríe> entonces. Buenísimo. Bueno, Dafne, entonces la invitación es para toda la feria, pero bueno, en especial eh, hoy, jueves 10 de noviembre, ocho y media, que vas a hacer esta presentación de aire. Sí, perfecto. perfecto. Ojalá nos veamos allá sí. y bueno, espero que ustedes estén bien y vénganse que va a haber muchas actividades lindas, el programa está subido, creo que desde la muni de se uh -huh. subió y bueno, va a haber bastantes actividades así que les, les sugiero que que se metan ahí y, y nada el libro es, un, es una necesidad no no nos tenemos que olvidar de lo que cambia en la cabeza la cómo nos ordena y cómo nos desordena y cómo hace tantas cosas y emociones encontradas la literatura así que, un antes y un después gracias. dicen no cuando uno lee un libro en la vida misma Sí, sí, aparte cuando te metes en un libro y ya pasas a ser parte y hay un momento donde sos como uno de los personajes, ¿no? Hay como situaciones muy locas que ocurren cuando se le Que no me ocurren cuando veo una película, claro. soy fanática del cine. Mm. Pero el cine te muestra todo, no sí. hay espacio para la imaginación, los diálogos, los mundólogos internos son imposibles de poder llevar casi, muy difícil. Acá es como que el espacio de la imaginación que hace adentrarte en la literatura de una forma tan diferente, que pasamos a ser parte de lo que se está narrando. Sí, y eso es genial. sí, sí, sí. Dafne, te agradecemos un montón la comunicación y bueno, esperamos a todos los vecinos, vecinas, vecines que participen en esta hermosa feria del libro que se viene a partir de hoy. Mil gracias por todo. Nos vemos allá. Abrazo. Tarte. Dafne entonces pide Moon, Dafne pide es escritora y bueno, va a estar allí participando y presentando su libro en la Feria del Libro de acá de Viedma.